A partir de la policía comunal、eh, de, de, de 24 familias policiales que van a ir a vivir a una casa muy linda que se, han, se ha hecho con recursos de la provincia de Buenos Aires. Así que, si Dios quiere, vamos a tener la visita del ministro y de 7,、eh, 8 intendentes、eh, que, si Dios quiere, nos van a visitar y se van a llevar para su ciudad. Este, esta gran, este, este, este gran esfuerzo que ha hecho la provincia, que son patrulleros, y que a todos nos ha tocado alguno, así que muy contento y bueno, esperando que todo salga bien y que el tiempo nos acompañe, e ¿no?、uh -huh. cierto? Gustavo,、eh, también está programado para los próximos, tiempo que vendrá, este, allí la, fue aprobado el otro día el tema del、eh, acceso y de la rotonda, ¿verdad? ¿Qué、sí, tiempos estamos h a b a n d o El、manejando? 18, eso, eso es el día 18. Eh, nosotros estamos abriendo ya los sobres de la licitación de lo que es el acceso a la ruta 51 de 13 kilómetros y de la nueva rotonda que va a haber en 51 y acceso. Así que, si Dios quiere, también vamos a tener e m p e z a r medio movido porque empezamos con el tema de las licitaciones del plan de obras para todos los argentinos. Sí, sí. que Que, estamos, y, y que ha impulsado el Gobierno Nacional y que estamos tratando nosotros de poner a funcionar. ¿no? ¿Estaban previstos que arranquen este año todas las obras? No,、eh, está previsto que, terminen、ah, que termine n este año todas. No sé cómo vamos a hacer, que... porque tenemos realmente un esfuerzo. Estamos esperando que giren los fondos para comenzar con el asfalto y el cordón cuneta. Claro, claro.、Eh, estamos llamando a licitación por las viviendas en esta semana.、Eh, Bueno, y estamos presentando, terminando la presentación de los planos de todas las obras hidráulicas, que es una compuerta, un desagüe pluvial a cielo abierto,、eh, que la gente conoce ahí detrás del Centro de Educación Física. Así que un montón de obras que, si Dios quiere, vamos a estar、eh, por lo menos poniendo a, a trabajar en este año y las que se puedan finalizar. Para fin de año, mejor. Este, el plazo de ejecución de cualquiera de ellas es de 12 meses,、uh -huh. así que eso nos lleva a que, que sea muy eficiente el trabajo.、Uh -huh. eh, Gustavo, bueno, reiteramos la invitación a los vecinos para el viernes. Exactamente, el viernes 13 al mediodía, este, la visita del ministro Stornelli、uh -huh. eh, para la entrega de 31 patrulleros a todos los municipios de la zona. Este, vamos a contar con la. Con la visita de él, gente de su gabinete,、eh, gente del Instituto de la Vivienda también, ya que va a haber, este, va a hacer, vamos a hacer la entrega de、sí. esas 24 viviendas, este, alguna visita que haremos tal vez a las viviendas, está todo previsto para eso, así que a los vecinos de Alvear los invitamos、eh, que se vengan hasta, hasta aquí. ¿eh? Bárbaro. Gustavo, muchísimas gracias como siempre por este contacto. No, gracias a vos, Carlos, por preocuparte por, por estar en, al pie de la s n o t i c i a s Muchas gracias, ¿eh? gracias. Buenos días a todos. Hasta Salve. luego. Salve. La palabra del intendente.